¿Por qué hacemos esto esto tan raro que es hacer eh, radio con los chicos? Porque justamente pensamos que es una experiencia diferente, algo que probablemente van a recordar cuando sean más grandes, algo que el día que lo hacen se ponen nerviosos, pero después hay como una energía que empieza a circular por la radio y, bueno, todo es diferente. Así que por eso hacemos este programa que tiene como contenido... Justamente lo que están trabajando junto a las maestras, a los maestros, a los profes Así que vamos a ver qué les interesa a los chicos y a las chicas Vamos a escuchar qué opinan sobre tantas cosas que les interesan Entre tanto, eh, le, le doy la bienvenida a mi operador Digo mí como si fuera mío, pero bueno, no importa Nicolás Delgado, que nos está eh, sacando al aire Está Analia Spauzo, que es la productora de este espacio Hora Libre Mi nombre es Patricia D'Ambrosio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 88.9 de Zapala, Neuquén FM Boedo 88.1 de Ciudad de Buenos Aires Radio Libre 103.5 de Puerto Madre Radio 103.5 Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires Y bueno, ahora sí me toca presentar bueno. a ellas y a ellos Sí Dale, que tenés ganas de saludar ¿Cómo va, chicos? Bien ¿Bien? Sí, ¿Vos sí. La... Ah, y ahí, más, más voces quiero A ver, ¿cómo va, chicos? Bien <risa> Están todavía con pánico escénico Bueno, eh, me gustaría hacer una ronda de presentaciones Porque presenté a un montón de gente Ahora quiero que se presenten ustedes ¿Tu nombre? Eh, bueno, hola, soy Fiona ¿Tu nombre? Hola, soy Romina Por ahí tenemos a... Hola, mi nombre es Nahuel ¿Por allá? Hola Sí, sí. No, no, ah. te tenés que acercar al micrófono porque si no, no se puede. Ah. Mi nombre sí. es Joaquín. Uma. Brandon. Brandon. Ah. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Y me cuentan de qué escuela vienen. De la escuela número 13, República Islámica de Granada. Ajá. Del Distrito 2. Eh, barrio, vendría a ser barrio de... Palermo Palermo, o sea que se cruzaron toda la ciudad de Buenos Aires para llegar a La Boca Que es el lugar donde estamos realizando este programa ahora, ¿no? No me golpes porque eso sale todo al aire Sí, estamos nerviosos Y bueno, ¿quién me quiere contar algo con respecto a la escuela donde asisten? ¿Cómo es? Si la tuviéramos que presentar a nuestros oyentes es eh, jornada completa uh -huh. Y es intensificada en la educación física Jornada completa implica que ustedes aquí qué hora entran eh, 8 y 15 uh -huh. y salimos a las 16 y 20 uh -huh. ¿Cómo es estar todo el día, todo el día en la escuela? Está bueno uh -huh. A ver, acercate al micrófono No no lo corramos, él se tiene a que acercar A veces, eh, en ciertos días puede ser más agotador que otros Ajá uh -huh. ¿En qué sentido más agotador agotador eh, en el sentido de que venís mucho más cansado que otros días en el ejemplo uh -huh. que en mar en el martes en el mar martes uh -huh. hay cuatro horas de educación física y otros días no hay ninguna o todo como es intensificada la educación física sí. y juntado con las ocho horas uh -huh. eh, es, es mucho más cansador uh -huh. que... ¿Qué? Como que tenemos un montón de horas de educación física. Bien, y por ejemplo, ustedes dijeron, ese intensificado en mm. educación física, ¿qué es lo que agregan? ¿Qué agregan? ¿Torneos? ¿Qué tipo de actividades se agregan? En, sí, a veces tenemos torneos. Uh -huh. tuvimos de volei uh -huh. y de fútbol. Ajá. ¿Y cómo se dividen? ¿Chicas, chicos? ¿Cómo es el, el a tema? Veces. A veces lo hacemos mixtos también. Ajá. Sí, el último fue mixto. Buenísimo, buenísimo. Y yo quiero que presenten ahora a la seño del grado, con quien vinieron acá, que se llama... Victoria. Victoria. Y también vinieron con quién. Con Gladys. Con Gladys, ¿qué es? La profesora de computadoras De ah, computación. <risa> sí, bueno. Quien los ayuda con la cuestión informática, les estuvo ayudando para que ustedes puedan... Sí hacer los audios que vamos a escuchar en un ratito uh -huh. bueno eh, algo menos quedaría de la escuela ustedes ahora están teniendo natación puede ser sí, sí los sí. miércoles los miércoles y cómo va con eso empezamos ayer ajá saben nadar ustedes sí. Sí. Uh -huh. sí yo lo pregunto porque a mí me gusta mucho la natación y ayer estuve nadando casualmente es muy lindo a usted gustan Más o menos, menos. Implicaba un gran desgaste físico O sea, cuesta después arrancar O por lo menos seguir el día después de la natación es... Yo básicamente con terminé el colegio Al terminar natación Salía y iba a jugar fútbol ¿En Hasta serio? la noche Wow, wow. Y así, todos los días. Apenas termino mi hora ¿Viste? y me cuesta muchísimo terminar mi vueltas de natación bien bueno tenemos un tema ahí que estuvieron eligiendo cuál sería el tema sobre de la el... tecnología uh -huh. Y nuestras vidas la tecnología y nuestras vidas qué? ¿Qué, qué pasa con la tecnología en sus vidas porque es un tema importante para ustedes eh, pues muchas veces podemos ver a las personas uh -huh. por ejemplo en los restaurantes, en vez de comer y conversar todos juntos, están con el celular o todos los disp dispositivos. Uh -huh. ¿Y qué te pasa cuando ves eso? Como que no no aprovechas bien el momento. Uh -huh. Como que estás perdiendo más contacto con otras personas. Claro, sobre todo en los adolescentes. ¿Viste que hay un grupo mm. de adolescentes que están todos con el celular en la sí. mano? Sí. Y, y no, no están hablando entre ellos, están... claro chateando No sé ¿qué, qué están haciendo. Es raro, ¿no? Sí. Bueno, cada vez la gente más grande, como yo, estamos adoptando esa costumbre no está bueno. Mm. ¿No? A veces este uno tiene tiene que conectarse y finalmente después se da cuenta que eso es una fantasía, ¿no? Que en realidad tampoco tiene por qué estar conectado las 24 horas al día y disponible siempre. Mm. Bien. ¿Y ustedes están mucho tiempo frente a las pantallas? Sí. Sí sí. sí, sí, un poco. ¿Haciendo no. qué, por ejemplo? ¿Yo jugando al Fortnite? Ajá, después vamos a hablar de ese juego. Uh -huh. ¿Y vos, por ejemplo? Eh, no sé, o chateando, o uh -huh. mirando videos. Uh -huh. Sí, sí. ¿Ustedes, chicas? eso uh, sí, estoy en las redes sociales viendo videos y uh -huh. eso. ¿Videos sobre...? <risa> estoy pre estoy preguntando cosas muy privadas. ¿no? Yo sí. más básicamente Fortnite o si no música. Música. Sí. ¿Escuchas música? ¿Y la vas buscando o por Spotify? No, por la tele. ¿Por la tele. Eh, tengo ah. flow. Ajá, mira vos, qué moderno. Yo no tengo flow ni tampoco sé qué es, pero bueno, no importa. <risa> Me da vergüenza preguntarle a los chicos ahora. Bien. Eh, ¿Quieren hablar de El Fortnite? ¿Qué pasó? este Alguna noticia que llamó Mucho la atención, vos jugás al Fortnite Sí, ¿qué pasó hace poco? Un niño llamado Tiago, que ganó el torneo en la World Cup Que se llamaba Tiago Hice un nombre y el apodo de él en los videojuegos Era King El premio que había ganado era de 950 mil dólares Es un montón de dinero ¿Qué edad tiene este chico? 14 14 años y ganó todo ese dinero. ¿Vos jugás por dinero también? ¿O no entras no, en esa categoría? No, ah. por jugar. ¿Y cómo es que uno se anota para, para um, seguir uh -huh. esta secuencia, estas competencias, para llegar a ganar todo ese dinero que, que ganó el chico? Básicamente, el juego consiste en modos. Uh -huh. Está solitario, dúo y escuadrón, y uh -huh. combate de equipos. Sí. Eh, pero para ir anotándose así, tienen que jugar un juego que se llama Arena. Ajá. Uh -huh y tenemos que ir matando y te vas sumando de apuntos hasta llegar hasta más o menos 500, eh, tendrías que superar los 1000 uh -huh. y ahí vas entrando a la Liga de Campeones uh -huh. y ahí cuando, ya, cuando entras al juego ya estás en, en el torneo imagínate lo que debe haber jugado este chico para llegar a ganar ¿No? Sí. Porque tenés que, supongo que debe tener algún tipo de dificultad importante, ¿no? Porque no, sí. te van a, no vas a ganar 950 mil dólares así porque sí. sí. Debe haber algo ahí, ¿no? Como de mucho entrenamiento. Sí. Bien. Bueno, ¿me quieren presentar el resto de los bloques? ¿Sobre qué van a hablar los compañeros a lo largo de esta hora? Eh, en el, el grupo 2 va a hablar sobre... Eh... Las desventajas y las ventajas. Eso lo hace el Grupo 3. El bueno, bueno, Grupo lo hace sobre los tres. juegos de antes y, y de ahora. Y los juegos de ahora. A ver, entonces nos ordenamos. El Grupo 2, ¿sobre qué va a hablar? Sobre los juegos de antes y ahora. Ajá, el Grupo... Sobre la huella digital también. Sobre la huella digital, que vamos a ver qué es la huella digital. Y... ¿y qué más? Y el Grupo 3 va a hablar sobre las ventajas y desventajas que tiene la tecnología. Ajá. Uh -huh. Sí, porque también tiene desventajas esto ¿sí? de estar todo el día frente sí. a la pantalla. Y por último... El grupo 4, eh, a la adicción al internet. Ajá. ¿Existe la adicción a internet? Sí. ¿Se puede ser adicto? Mm, sí. Sí. sí. Categóricamente acá me dijeron que sí. Bueno, vamos a ver en el último grupo, en el último bloque. ¿Por qué? ¿Entre tanto les parece escuchar un poco de música? Dale. Sí, sí.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 Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela República Islámica de Irán. sí ¿De qué séptimo son ustedes? Séptimo A. Séptimo A. Bueno, ya que hablaste, ¿te querés presentar? ¿Tu sí. nombre? Romina. ¿Al lado tuyo está? Abril. Por ahí tenemos a... Melanie. Xiomara. Randon. Gonzalo. Perfecto. Estamos todos y todas preparadas para... Y preparados y presentados Bien, vamos a hablar en esta en este bloque sobre estas cosas que cambiaron a partir de la introducción de las redes sociales, de la tecnología ¿no? Y específicamente en los juegos de antes y los de ahora ¿sí? Ustedes vieron videitos, algo que tenía que ver con cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora ¿Quién me cuenta? Dale, contame, ¿qué es lo que veían en esos videitos? En los videos veíamos donde sí. En los videos veíamos donde pasaban imágenes donde decía, por ejemplo, arriba en el texto, este era el psicólogo antes y apareció una chancleta, por ejemplo. Uh -huh. O ah, claro, la chancleta Dan porque los papás le daban un chancletazo a los a los hijos, claro. Sí. No solamente con la tecnología hubo cambios, sí. También eh, pasaban las canicas que decía, esto eran los juegos de antes o También había comparaciones donde decía, por ejemplo, eh, em, apareció un celular y aparecía otro juego. Uh -huh. Y como que en el adaptaron el juego que lo que lo hacíamos antes. Uh -huh. Viste que en el celular también hay juegos de fútbol. y ¿Ustedes piensan que la gente en vez de jugar al fútbol, de verdad, los chicos sobre todo, juegan por el celular? Sí. Sí, hay uh -huh. gente que juega en el celular al fútbol, pero es mejor jugarlo así. Claro, digo, ¿cuál es la diferencia? Eh, hay mucha diferencia porque vos eh, en ese en el juego en el juego eh, haciéndolo realmente uh -huh. eh, vos sentís todo, vos sabés que qué se puede hacer esto, de que vos te manejas en el juego, por ejemplo, ponele hay botones Y te dice, por ejemplo, este para taclear Este es para sí. eh, disparar la pelota al arco Y sí. hacer pasos Y no es lo mismo No, no es no, lo mismo Bajo ningún punto de vista lo mismo no. sí. ¿Quieres decir o sea, algo? Sí, o sea, no, no sentí la misma diversión Claro, y, no, y, y parece ser que muchos chicos se olvidaron del cuerpo, ¿no? No ustedes que van a una escuela intensificada en educación física Pero sí. muchos chicos Este, ...no hacen el ejercicio... ...que deberían hacer... ...y uno de los grandes problemas que hay entre los chicos... que ...es la obesidad... ...y parece muy extraño... ¿no? ...porque a veces... ...jugamos al celular y comemos mientras tanto... ¿no? Sí. ...en mi caso no pasa... ¿eh? ¿No? No, no pasa sí. ...buenísimo... ...buenísimo... ...bueno... Eh, ...ustedes trabajaron sobre todo en los... Eh, ...sobre los juegos... ...que se usaban antes... ...y los que se usan ahora... A ver, vamos a arrancar por Xiomara ¿A quién le preguntaste vos? Eh, yo le pregunté a papá Que jugaba antes Y él me explicó Acercate un poquito más al micrófono Y él me explicó algunos juegos que jugábamos Que jugaba ajá ¿Querés escucharlo? Dale, sí, ok da, ¿De chico que jugabas antes? Sí, jugamos Al trompo Al barrilete Eh, como nosotros vivíamos en un barrio, una provincia, no había, era tipo campo, eh, jugábamos a las escondidas nocturnas, eh, después lo que más me gustaba era al fútbol, donde jugábamos en la pista, en medio de la pista, porque no pasaban autos, pasaban de vez en cuando, pero... Jhuamos ahí, nos gustaba jugar eso. Bueno, ¿cómo se llama el papá de Xiomara? Josué. Josué, ahí lo estuvimos escuchando y qué diferencia, ¿no? En barrilete. ¿Alguien sabe remontar un barrilete de acá? Yo. Muy yo. bien. Pues yo. Muy bien, me faltaba una una una positiva, dale. Yo antes remontaba barriletes con mi papá, con mi familia Y antes salíamos a, con el auto y nos íbamos muy lejos A un lugar más o menos de eh, desacampado Sin nadie y empezamos a jugar ahí O hacíamos picnics más o menos Buenísimo, está bueno eso ¿eh? Me gusta mucho ver los barriletes este en el cielo Lo que pasa es que cada vez hay menos Porque claro, en la ciudad es difícil Y sobre todo ustedes vienen de una zona donde hay mucho edificio Y eso es para un cantito, donde hay un donde hay lugar para remontar un barrilete. Eso me gustaba amigos. Sí. Bueno, Gonzalo, decime, ¿a quién me entrevistaste vos? A en papá y a mi mamá. Entrev a los, dos. los entrevisté a los dos para ver qué juego jugaban antes. Ajá. Bueno, arranquemos entonces con el primer audio. ¿Yma, vos qué jugabas Andrés? Bueno, cuando yo era chica jugábamos Eh, a las escondidas, a mata gente con la pelota, que nos tirábamos uno y otro, si la pelota te, te llegaba a caer, salías del juego, eh, a la rachuela. Después vendían en las librerías unas láminas con muñequita, con ropa, y se recortaba y le cambiábamos la ropa. Y, y después se jugaba en la cocinita, eh, nosotros juntábamos los... Los cartones de los productos, de, no sé, poner gelatina de las bolsas de arroz, así. Y lo llenábamos con papel diario para que parezca que está lleno. Y jugábamos a, a la cocina o a, a, al, al que vendía en la despensa. ¡Qué linda! ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama tu mamá? Azucena se llama, mamá. Azucena. Yo también jugaba lo mismo. Jugaba al almacén y contaba todos los, los tarritos que quedaban... Este... Vacíos Por ahí y... mi familia nos estaba escuchando ahí <risa> Claro Divino, divino Me trajo recuerdos Porque yo Jugaba eso No nos, nos arreglábamos Como podíamos ¿Viste? Tal vez no había Tanta variedad de juegos Y era muy caro Los juegos de mesa Y demás Y entonces Uno un poquito Se los inventaba Y por ahí Este... También mencionaba El quemado Que ese sí Ustedes todavía Lo deben de jugar ¿No? Sí, lo jugamos sí. En una ocasión física ¿eh? Sí Uh -huh. Eso de matar gente con la pelota, bueno, o quemar gente con la pelota. Bueno. Bien, <ríe> bien buenísimo. ¿Y a quién más entrevistaste, Gonzalo? Hay un papá también. ¿Cómo se llama tu papá? Rubén. Rubén, vamos a escuchar a Rubén. Pa, ¿y a vos qué jugabas antes? ¿Qué juego de antes eran en los 80? No eran Eran todo juego de cuerpo, todo de gasto físico, la pelota, las carreras, corríamos muchas carreras, muchos piques, hacíamos pique de 50 metros, eso era, casi siempre había competencia de las carreras, de 50, de 100 metros, después la pelota y la bolilla infaltable, la bolita la bolita, la bolilla... ...eso no podía faltar... ...y después... ...otro la escondida y bueno... ...ya con eso ya... ...ya matábamos el, el recreo... ...cuando íbamos a la escuela... ...que eran lo, los tiempos que se jugaban... ...porque en casa no se jugaba... Se, ...se trabajaba... ...se hacía cosas para ayudar a... ...a los padres... ...bueno y ahí decía Rubén... Que... Jugaba en la escuela Algunos de estos juegos que mencionó Rubén La escondida eh, ¿Ustedes juegan? La escondida yo lo jugaba antes y también las canicas Con tío cuando no no tenían ningún celular Nada eh, Jugaba las canicas y a veces jug Intentaba jugar solito sí. Tenía una bolsa llena De bolitas Yo le llamo bolitas, eran muy lindas había son... Algunas que eran buenísimas Que, que tenían unos diseños bárbaros Las, las bolitas de, de vidrio sí Bueno, ¿alguien le queda por decir algo más? que Decime, decime, decime. ¿Quieres decir algo antes de que se termine el bloque? ¿No? Bueno, entonces escuchamos un poquito de música antes de ir a la tanda. Estamos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela 13, República de Irán. Y estamos hablando de los juegos, cómo cambió esto de los juegos de antes y los de ahora. A ver, resumiendo, ¿qué teníamos para decir? Para cerrar este bloque. También antes se jugaban juegos que no incluían tecnología. Ajá. Esos juegos eran las canicas, el trompo, la rayuela, la mayona. Estos juegos se caracterizaban porque jugaban con amigos y así la salida libre Ajá, bien. ¿Y ahora entonces? Ahora jugamos con el celular, por ejemplo, Fortnite, Free Fire y Pokémon GO Son juegos online en su mayoría, que no siempre son personas conocidas, solo un contacto virtual A continuación mi compañera hablará sobre los peligros de la internet y las precauciones que hay que tomar En el tomada hay peligros que pueden causar graves consecuencias Por eso hay que tener precauciones para evitar las consecuencias de navegar responsablemente. Por eso no tienen que exponer sus datos personales. No tienen que subir fotos de los demás hizo su autorización. Porque queda su huella digital y los demás la pueden ver. ¿Qué es la huella digital? La huella digital se tra se trata cuando vos cuando un sitio te pida información o... Te pide información, por ejemplo, tu correo. Eso es, es ese, cómo dejar una huella digital... También cuando exploras por ejemplo, eh, pones, eh, quiero ir a, no sé, Mar del Plata, y el sitio web agarra y dice, bueno, acá está tu preferencia y todo eso. Uh -huh. Y ahí sería como una parte de la huella digital. Ok. Bueno, y por último... En el video no mostraban imágenes de lo que hacían antes. Para comunicarse se pasaban papeles, cartitas. Y ahora hay que usar... Whatsapp, Facebook, Instagram Ajá Antes se usaba la radio Y en algunas casas televisión uh -huh. Hoy usamos radio, televisión y series online Ajá Ha cambiado la costumbre Bueno, subimos un poquito la música Porque así se acomoda el siguiente grupo Bueno, con quién estamos? ¿Cómo es tu nombre? Alexa Te tenés que acercar bien al micrófono Alexa Ahora sí Sofía Por ahí tenemos a... Guillermo Maitena Lucía Nacho Y Nacho Bueno, bienvenidas todos, todas Y bueno, vamos a hablar un poquito en este bloque sobre cómo influye la tecnología en nuestra vida ¿Sí? ¿Quién quiere arrancar para comentar algo? ¿Sí? ¿Sí? Dale. ¿Sí? Bueno, no sé. Eh, antes uno tenía que hacer cosas personalmente, ahora los hace a través de la tecnología. ¿Ustedes hay algo que, que hacen a través de la tecnología? Más allá de jugar, claramente, ¿no? Por ejemplo, chatar con nuestros amigos, padres, tíos, abuelos. Ajá. Sí. Y esos abuelos... este Capaz que no tienen la costumbre de hacer una operación bancaria a través del celular. Sí. Pero los padres, capaz que sí, ¿no? O los abuelos también. ¿Qué piensan ustedes? Bueno. A ver, ¿quién quiere arrancar con, con lo que tenía preparado? Bueno, nada. Alexa, ¿quieres presentar este los audios? Oh, por supuesto. Ajá. Decime, ¿a quién entrevistaste? Yo entrevisté a mi madrastra a uh -huh. mi papá Pero de mi papá no se escuchaba bien Así que a mi madrastra nada más Pero le preguntaba Le, le estaban preguntando cosas Como qué hacían para divertirse uh -huh. O cómo estudiaban, cómo buscaban información O incluso cómo se trasla se trasladaban del lugar uh -huh. Porque en esos tiempos quizás no había colectivos o autos Como la mayoría de personas tienen ahora uh -huh. Y entonces, y lo agravaste ¿Cómo se llama? Ruth Ruth, y va a contarnos entonces Estas cosas que antes hacía de una manera Y ahora de otra, ¿no? Sí ¿Cómo me comunicaba cuando era joven? Bueno, por medio de cartas Y también por teléfonos públicos A ver Cartas y teléfonos públicos ¿Quién ¿Ustedes sabían que había teléfonos públicos? Sí. Y había cositas en la esquina A veces Que eran como unas especie de cabinitas Que ya no existen más ¿no? ¿Por qué piensan que eh, No hay más teléfonos públicos? ¿Qué tenemos ahora? Celulares La mayoría de la gente tiene celulares Es más, hay algo que cambió viste Antes la gente Todos queríamos tener teléfono de línea En casa Y ahora la gente cada vez tiene menos teléfono de línea Porque tiene celular ¿No? Bueno seguimos escuchando a Ruth y para divertirme jugaba con mis amiguitos eh, jugaba al voley, jugaba partido y jugaba a las canicas y también a las muñequitas y también íbamos a, a buscar frutos ahí del árbol me trepaba y esa era la cosa que hacía para divertirme. Bueno, y ahí estamos escuchando a Ruth con las cosas como las hacían antes y cómo las hacemos ahora, ¿sí? ¿Y qué era lo que ustedes decían recién fuera del aire, de la gente que va al banco, qué videito vieron? Vimos un video donde se trataba de un padre y una hija que estaban en la sucursal de un banco y la hija no entendía por qué el padre insistía en eh, ir tanto al banco en vez de descargarse una A para hacer una transferencia de dinero, como hace la mayoría de las personas con la tecnología y los celulares inteligentes. Ajá. Claro, era lo que hablábamos hace un rato, ¿viste? Capaz que una persona mayor no está tan acostumbrada a usar este tipo de tecnología Uno aprende igual sí. Yo tampoco lo hacían antes Antes iba al banco a pagar todos los impuestos A ver, lo pago con el telefonito viste Uno va como contagiándose de, de, de, de las posibilidades que tiene te da la tecnología Bueno, seguimos escuchando a Ruth Que nos cuenta antes y el después en su vida Cómo estudiamos para buscar información mi libro en diarios para hacer algunas tareas y también en el diccionario y también buscábamos información preguntando a nuestros abuelos de cosas pasadas que todavía cuando no éramos eran muy chiquitos habían pasado esa era una de las maneras de buscar información Y ahora con internet están ustedes súper cómodos. Porque nosotros tenemos que ir a la biblioteca a buscar para estudiar o, o para hacer un trabajo especial. este Y ahora ustedes ponen y el señor Google les contesta todo el instante, ¿no? usted lo hacen? Sí, sí. muchas veces. Me estoy hablando hasta Google. ¿Y qué páginas visitan a no medida que la Wikipedia? Sí, tú. Ah, bueno, está muy bien. ¿Sí? ¿Y vos? ¿Buscas cosas por internet? ¿Para la escuela? ¿Sí o no? Bueno. Mazo. Mazo. Bueno, ahí está. Escuchamos el último audio de Ruth, entonces. Como nos trasladamos de un lugar a otro, nos trasladamos en colectivos o también en bicicleta. Y bueno, si la escuela quedaba cerca o un lugar, caminando. Y bueno... Y antes nos llevaban en tipo tres ciclo pedaleando. Así nos trasladábamos cuando íbamos un poquito más lejos. Bueno, y vos que no pudiste grabar bien a tu papá, ¿qué contaba tu papá? Pues decía que en esos tiempos la escuela estaba cerca y para ellos solo tenía que caminar uh -huh. ya para la secundaria tenía que tomar a veces el colectivo Ajá. y también se decía que él decía que que toda la comunidad se conocían uh -huh. y salían a la calle a jugar la pelota, canicas y etcétera uh -huh. o sea se conocían mucho, se jugaba mucho en la calle cosa que ahora no se hace mm. bueno escuchamos un temita musical y luego seguimos con otro grupo Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo ¿Cuánto? Porque me olvidé la letra Séptimo a. a Séptimo A de la Escuela 13 que se llama República Islámica de Irán Este este colegio que se especializa, se intensifica en educación física ¿Cómo la pasan con eso? Que al primer grupo le pregunté y a ustedes no eh, Bien, ¿Sí? bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Hay mucho más educación física en las demás ¿Vos a qué jugás? A uh, fútbol. Y las chicas también juegan al fútbol ahora, ¿no? Sí. Sí. sí. Les gustan las chicas. Bien, bien. Bueno, todas estas voces que están escuchando se van a presentar ahora. ¿Tu nombre? luca ¿Por ahí? Martín. Lucas. Joaquín. Irupe. Irupe. No voy a hacer la, el mismo comentario que hice los otros días. Me encanta tu nombre, es lo único que te voy a decir. Gracias. Gracias. <risa> ¿Es Luca y Lucas o los dos con S? No. no, él no. tiene sin A y yo tengo con S. No, sin S. O sea, él es Luca y él es Lucas. Sí. Voy a tratar de no comerme la S con... Con vos <risa> Que vos sos con ese Señor. Bueno, perfecto Estamos hablando de tecnología Y de internet Y todas esas cosas que de alguna manera Nos cambiaron la vida Cambiaron la manera en que nos vinculamos con el mundo ¿Sí? nos En algunos casos Nos eh, Posibilitaron hacer cosas Que antes no podíamos Pero también ahora no hacemos cosas Que antes sí hacíamos Como jugar en la calle Que a mí me gustaba mucho Yo patinaba en la vereda Mm. Ah. Hace muchos años Cuando se jugaba en la calle sí. Yo a veces eh, voy a la casa De mi tía Ajá. Que vive en, un, en una ciudad llamada San Miguel sí, sí. Sí. Y, y yo Tengo unos amigos allá sí. eh, Y jugamos a la pelota O nos quedamos a charlar O sea, no es que todo el tiempo estoy allá En la Playstation y esas cosas. Claro, hay todavía zonas de, de la provincia de Buenos Aires Y sobre sí. todo en otras provincias Que ...todavía los chicos juegan en la calle... ...y claro, es imposible en Ciudad de Buenos Aires... ...porque no hay barrios en donde... ...bueno, un pibe puede jugar a la pelota en la calle... Sí. ...ya no no existe más... No. ...todavía en Valentina del ...que es donde vivo yo, que es en provincia... ...todavía alguno que otro... ...se manda un picadito ahí en la, en la, en la calle... ...pero son los menos... ...bien... Eh, ...existe, a ver... ...puede darse el caso en que alguien... ¿Use demasiado la tecnología Que se convierta en un adicto a la tecnología? Eh, sí. Sí, sí. sí ¿Tienen para definirme entonces Qué sería una adicción? Así arrancamos por lo que es una adicción ¿Sí? Mirá, ¿Te acercas al micrófono? Ah, sí <risa> <risa> Dale, bueno La definición eh, Dice que es un hábito De conductas peligrosas De consumo de determinados productos Ajá Eh, de Del cual no se puede dejar de lado O de hacerlo eh, O por lo menos cuesta mucho eh, También resulta muy difícil eh, llevar Llevarlo a cabo Pero por razones de dependencia psicológica Y fisiológica uh -huh. En el caso de las tecnologías Es el uso excesivo Claro Ahora vos pensé que uno habla de adicción Y piensa enseguida en las drogas En... Eh... En otras cosas, ¿no? Como en que uno depende de sustancias. Sí, ¿eh? pero no solamente las sustancias, sino uh -huh. que también hay otros tipos de adicción. Ajá. Como lo de las tec la, la tecnología. También está la, la, la adicción a las sustancias, como el sí. alcohol. Uh -huh. bueno, no sé si es una, una sustancia el alcohol, pero es otro tipo de adicción. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahora cada vez se están conociendo más casos raros, ¿no? Sí. Adicción al trabajo. ¿Quién puede ser adicto al trabajo? <risa> es rarísimo, ¿no? Habiendo sí. tantas cosas lindas para hacer. Sí. Ponele. Pero bueno, sí, eh, se, se dan casos de adicción, que es esta dependencia. El cuerpo te pide. Te pide hacer algo. Y en el caso de la tecnología, el cuerpo te pide... ¿Hacer qué? Mucha tecnología. Sí. Y ustedes se notan que en algún punto se están como convirtiendo en adictos a la tecnología. Sí, sí ¿por, Agar, ¿por por ejemplo? Eh, porque yo cuando no estoy en una pantalla no pasa siempre, pero uh -huh. cuando soy en una pantalla a veces me pasa que tengo que estar o haciendo cualquier otra cosa, pero no puedo estar aburrido, porque si estoy aburrido tengo que meterme en una computadora o algo uh -huh. así. Y no me gusta, o sea, es, un, es algo que tampoco... No me parece correcto, pero no está buena. no es tan fácil cambiarlo. Uh -huh. ¿Por ahí? Que, o sea, a, ahora como hay demasiada tecnología... Eh, o sea, cuando llegamos a casa, pensamos nosotros que estamos muy cansados, que el cuerpo ya está muy desagotado. Uh -huh. Entonces, nosotros como estamos tan cansados y no nos podemos mover, como hay demasiada tecnología, uh -huh. utilizamos esos aparatos que se dicen... Es, los teléfonos, smartphones uh -huh. o tablets porque o sea, es nuestra costumbre que nos estamos acostumbrando con esta adicción, claro. porque antes apenas antes. acércate un poquito del micrófono ahí. Porque antes no es que era así rápido que había tanta tecnología, hay poquita, o sea, antes había poquita, sí. ahora hay demasiada, demasiadas creaciones, por así uh -huh. decirlo. Y va a una velocidad Muy importante, ¿no? Apenas... Están saliendo cosas nuevas. Seis, siete meses siempre se salen nuevas tecnologías, por así mm. decirlo. Sí, sí. O sea, nuevos aparatos computadoras. Uh -huh. O sea, se utiliza más el teléfono. Sí, porque sí. es más fácil de usarlo. Sí. Porque tenemos chat, tenemos sí. redes sociales para publicar fotos, sí. etcétera, y... Lo que nosotros nos estamos acostumbrando es a tener la tecnología cuando antes no la teníamos uh -huh. O sí, sea, sí. cuando no teníamos, jugábamos juegos así que no no eran así de, de aparato Claro, sin aparato Porque, Como por ejemplo, escondidas, manchas, fútbol, uh -huh. todo lo que sea así pero que no sea de tecnología Todo así normal, Ajá. todo así entre personas Ajá Y vos, ¿qué te pasa con tu experiencia? Que siempre cuando llego de la escuela siempre me tiro a mi cama y empiezo a jugar todo el día hasta que solamente salgo cuando como, pero como jugando. No está muy mal, está muy mal, está muy mal. Este, la otra vez me decía a mi hijo que no podía no podía dormir a la noche y me parece que tiene que ver con eso. ¿Sí qué me quieres decir? En mi familia cuando vamos a almorzar o cenar Dice mi fam un familiar mío mm. Que dejemos el celular con O si no, no, no nos da de comer sí. ¿Vos querías decir que algo? Que, sí Gen eh, Generalmente la gente está muchísimo más Con el celular, porque el celular Además de ser mucho más accesible mm. Ciertos celulares es que... Tiene más eh, tiene más cosas Como por ejemplo Whatsapp Instagram y todas las redes sociales Que mm. se usa generalmente ahora Las computadoras también los, la tienen Pero el celular Como que es mucho más rápido Está más mano Es más accesible el celular que la computadora uh -huh. Y es ¿Hay eso ¿Hay casos en que sea extremo Esta adicción? Sí, a ver, sí, por ejemplo, ver. aunque sea un ejemplo eh, En una publicación A mediados de 2018 Se, se conoció el caso de una británica de 9 años que es, que debió ser internada en un centro de rehabilitación, por ejemplo, por su adicción a, por la, la adicción al Fortnite. Al Fortnite, sí. ah, es, es un problema ese juego. Hay alguien que comentó que comentó una madre de que la niña jugaba o sea, cerca de 10 horas al día. También la ni, eh, la madre comentó de que estaba tan enganchada que ni siquiera iba al baño. Fomentó así la madre Ajá, Y vos. también que recordó Que además recordó Que cuando le intentaron quitar la consola La menor que hizo Intentó golpearlos así. Ah, wow. A ver Con esos casos tan graves no ¿Qué consejos entonces Le podemos dar a, lo, a la gente Que está del otro lado Para que no se lleguen a esos extremos Y ponerse <risa> Que... Yo estuve investigando y hay consejos como ponerle en ponerse límite de tiempo, como máximo También. dos horas, porque más puede hacerte adicto o algo así. Y sí. no usarlo una hora antes de dormir, ya que la exposición a la luz eh, genera mala conciliación del sueño. Y informarse También. de los problemas que causan adicción a la tecnología, porque si no sabés lo que causa, entonces se irá... <risa> te diciendo adicto. Y... Claro, claro, claro. Bueno, ¿nos queda algo más? Chiquito. Eh, no sé. Hay muchos juegos también que Tenés recuerdo. que acercarte al micrófono. Hay muchos juegos que también recuerdo que um, o sea, no es que sea aparte de personas así, aparte de fútbol y todo eso, sino que también había las cartas, esos que se jugaban también ahí como el truco. El solitario, yo soy readicto al solitario. Mira, te lo digo así. A vos solo Y que no se entere nadie Porque me da vergüenza Sí, me rebosta Bien Se nos está terminando el bloque Pero yo quiero Que Luca Me presente el tema Con el que vamos a cerrar Este programa Hoy presentamos La música Sí La una fiesta bien Porque así Me gusta Muchísimas tecnologías Lo presentamos así entonces, ¿no? La vida, como es el tema, repetir el nombre. Es la, fiesta. la vida es una fiesta, vamos. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción, que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Dice que no quiere verte, si piensas que todo acabó para siempre, deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar, siempre su tuña con el pie izquierdo, y vives ahogado en los recuerdos, nada puede estar tan mal, no no, deja que la música te vuelva a llenar tus heridas y con esta melodía.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 la vida es una fiesta Y otra vez Y que Movilamix Producciones Si te pones más por cosas materiales Si no es para ti Y tú lo sabes Deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Si tu vida abunda de colores grises Si el dolor te deja cicatrices Nada puede estar tan mal no, no. Venga no. que la música te vuelva a llenar de tu cerida. Y nos estamos yendo, pero queremos mandar saludos. ¿A quién le mandamos saludos? A papá, a mamá, los profes, a la, a los amigos, a los amigos, ustedes por ahí. Eh, sí. quiero mandarle saludos a mi mamá. Ajá, se llama Sofía. Bueno, por ahí ya quiero mandarle un saludo a mi mamá que Ajá. se llama Beatriz Alem uh -huh. y a mi hermana para que deje la computadora. Para que deje la computadora muy bien, sí. Yo quiero mandar saludos a mi mamá, Ajá. que Mónica, se llama Mónica, uh -huh. a mis dos hermanos, que Nicolás y Rodrigo. Bueno, que son que también les quiero decir que dejen un poquito los aparatos que son las, las PlayStation. Muy bien, muy bien. Y entonces, güey. Eh. Eh, bueno, le, le quiero mandar saludos a, a mi familia, a mis amigos también, uh -huh. y a la escuela y a los profes que también participaron y nos ayudaron mucho. Bueno, le podemos mandar eh, saludos al director, a la vice-directora, nombres. Eh, Silvia Fosa, uh -huh. eh, Leonardo Usano. Sí. Uh -huh. Y le agradecemos muchísimo a Victoria, que los estuvo preparando, sí. a Gladys Maidana también, sí, y ¿a quién más nos quedaría? Eh, me gustaría agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de poder venir acá y presentar nuestro gracias. gracias. Es una oportunidad que tuvimos nosotros para que ayudemos a esa gente para ayudar a tratar de con esta tecnología para su adicción. Claro, evitar la adicción, claramente. Sí. Y por eso nosotros le agradecemos con todo orgullo sus atenciones, mucho más Muy bien Bueno, y con estas palabras tan lindas, tan lindas Nos despedimos hasta el próximo programa de Hora Libre en el Barrio Chau, chau, chau. Amigos Chau, chicos Con esta melodía No existe otra medicina que devuelva la alegría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 te pones mal por cosas materiales.